los Gerardolanos se meten en el asunto y dice Biden me suena muy a lavandina, muy lavado bueno, muy bien cada uno opina lo que le parece en la señal desde este perfil vamos a un separador y nos adentramos en Estados Unidos a fondo. ahí vienen los gauchos de Ramírez dejaron los caballos en la calle principal la gente del peludo inundó el congreso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 ya le damos la bienvenida a la principal periodista latinoamericana, la querida Estela Caloni. ¿Qué tal, Estela? Gabriel Fernández te saluda. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Cómo andamos? Bien, un placer escucharte. Antes que nada, felicitaciones por el libro. La verdad que apasionante. ¿eh? Lo que han realizado las compañeras y tu narración hace que uno no pueda dejarlo. Sí, sí, es este... Es este tiene como simpatía, es cálido, porque no es, como decíamos siempre con ella, no es una biografía, como dicen, pero es, es, es son son relámpagos de una, de una biografía que tampoco, yo no creo que, que que deba hacerse una biografía para los muy grandes, pero eso me gustó mucho la forma como lo desarrollaron, día él mi mariana valechu la forma en que lo desarrollaron tan suelto tan tan natural tan real así es porque este, son vivencias son vivencias que no ha tenido aquí, aquí en, en muchos lugares del mundo con la posibilidad de conocer y para mostrar que tampoco la vida de, de las mujeres periodistas en su momento no era tan fácil es muy muy fuerte, son vivencias muy fuertes. Y una sí. de las figuras que mencionas, sí. aquí Walter nos estaba preguntando, se cumple 51 años de la revolución de septiembre, Muammar Gaddafi. ¿Qué, qué te gustaría ¿Barta? recordar antes de entrar en actualidad? Barta, Barta. Muammar Gaddafi, se cumple ah, sí, un nuevo bueno. aniversario de la revolución de septiembre. A sí, ver si sí. levantan un poquito el retorno. Eh, ¿Querés sí. mencionar algo? ¿Querés mencionar algo de gran líder revolucionario no? del libro? ¿Cómo no? Quiero mencionar que, que, que, la, el, que el cadáver desde el primer momento sabía quiénes lo estaban atacando. Y muchos dijeron, ah, dijo las ratas, sí, ¿por qué? A ver si se nos corta la comunicación justo ahora. A ver, a ver... Hola, hola, hola... A ver, levantamos la cortina y ordenamos la, la salida de aire. Hola, hola, hola... ¿Hola? Hola, hola... hola A ver, a ver si nos entendemos ahora. Estela, te, te empezamos a escuchar desde ahora, entonces. Arrancamos sí, con ¿me Gaddafi. ¿Me escuchás? Bueno, ¿me escuchas sí, ahora? Sí, me bien. Sí. Bueno. Ahora sí. Mira, este, de Gaddafi, ¿podemos decir algo? Mamá de Gaddafi, lo que hizo por su pueblo fue único era el, el país con mejores condiciones en todo el norte de África, donde había educación gratuita, salud gratuita, eh, casas para los jóvenes, donde el dinero de petróleo del petróleo se, re, se repartía en regalías cada año para los 6 millones de libios. Eh, eh, cosas que, que por supuesto no se dicen, Entonces lo transformaron en un dictador, en un payaso, en cualquier cosa, sí. desconociendo que incluso este nosotros no podemos comparar a líderes de unos países, por ejemplo, un, de un del norte de África, un país eh, árabe-africano. Es imposible comparar con nuestras vidas, nuestras costumbres. Eh, sí. Kadhafi también hizo muchísimo por las mujeres, porque la universidad en los últimos tiempos las universidades de de Libia tenían más mujeres que hombres. Había mujeres en el ejército. No hubo un cambio tan grande, había un cambio tan grande, una lucha también porque hay cosas de de culturales muy muy este muy muy profundamente arraigadas en algunos lugares con respecto incluso a la mujer. Pero eso no te decía nada, no te decían que tenía el, el nivel más alto de vida, casi un nivel europeo de vida. Incluso cuando uh -huh. se casaban las parejas jóvenes, se les daba casa, se les daba... Eh, todo Libia tenía derecho a una casa y un coche, considerando que Libia que todo el dinero del petróleo iba para todo ese este proyecto. Hospital, estaban creando un hospital, había un hospital maravilloso que se había creado con la, con la idea de ayudar a, a vecinos de África, de otros países que no tenían salud. Había, por ejemplo, algo que, que a mí me duele muchísimo, había un lugar para niños miles y miles de niños refugiados, sin familia de las luchas que había en los países árabes, de los de Rwanda de todas partes, iban ahí porque se había hecho un enorme hogar que estaba a cargo del hijo del único hijo que sobrevive de Kadhafi, ¿no? y entonces sí. este allí lo estaban ayudando desde Holanda eh, iba gente, había enfermeras de países que iban a ayudar a ese proyecto y a esos niños para que sepamos los crímenes cometidos por el por el imperio porque son crímenes crímenes de la OTAN, porque fueron los mercenarios de la OTAN, nadie sabe quién se llevó esos niños que los montaron en unos barcos, parece, Viste que hay un, un gran tráfico de niños. Sí. Hola. Bueno, sí, sí, te escuchamos, tráfico, te escuchamos bien. Y que y que y que por ejemplo, Israel, un país que fue este un grupo israelí, fue echado de Brasil, que quedaron unas relaciones bastante malas en los tiempos de, de Lula o de Dilma, no me acuerdo cuál, pero que había gente que andaba llevando niños, le sacaban órganos y se los llevaban de inmediato. Bueno, había así cosas terribles han sido. Lo que pasó en Libia es terrible. Ha habido un genocidio en Libia por la cantidad de gente muerta, por la cantidad de gente desaparecida que estará metida debajo de la arena en el desierto, por la muerte terrible que le dieron a Gaddafi, que estaba en su país, que se quedó en su país a pesar de que podría haberse ido rápidamente, pero dada la circunstancia, él estaba allí en, su, en Sirte, que era donde era su familia, y de allí lo sacaron lo violaron a él y a su hijo, lo mataron de forma atroz con torturas, después lo llevaron a un frigorífico, expusieron su cuerpo en la en, en el piso y cobraban para que entraba la gente a verlo. Este los mercenarios que que violaron mujeres que la matanza que hubo hay por lo menos 600.000 muertos y toda la uh -huh. cantidad de, de... hay un pueblo negro que se llama Tahuérca, que toda la población era negra en ese pueblo, no quedó nadie, nadie. Esas historias no se las cuentan, es como que no hubiera pasado nada, pero eso es parte de los crímenes terribles cometidos por un imperio en decadencia, que además maneja a los europeos, porque me quiere decir que estaban haciendo ahí con la OTAN, las fuerzas especiales claro. de Gran Bretaña, de Francia, de todo. La OTAN mantiene esos ejércitos secretos de de mercenarios y, y esos fueron los primeros que actuaron. Así que recordando eso, digo que algún vale. día algo va a volver a Libia porque han quedado mucha gente dispersa, pero que tenía una... Estaban ellos sé eh, tenían luchadores en su historia como Omar el Mustar, que fue un maestro que que nadie cuenta esta historia de que Libia, los fascistas, los fascistas, los nazis, que llegaban los fascistas italianos, en Libia mataron miles y miles de personas obligándolas a en las largas avenidas un día de cada Omar Mustar eh, luchó contra el fascismo y Bueno, muchas gracias, la gente no se porque sus pueblos eran hermanos nuestros. Gracias. Me, creo que vale vale especialmente de alguien que conoce perfectamente de qué está hablando, como es tu caso. Y te traigo, Estela, a la actualidad. Se vienen sí. las elecciones en los Estados Unidos. ¿Cuál es tu mirada sobre lo que puede ocurrir y cuál es tu mirada sobre lo que sucede hoy en Estados Unidos? Sí. Es muy cada situación compleja de eh, la que este de todo está de alguna manera complejizado a, absolutamente primero porque hay una enorme rebelión popular es todos los días todos los días en todo los pueblos y hoy es hoy es muy grande la las marchas porque es otra otro asesinato cometido. ...contra lo que llaman ellos afroamericanos... ...que en realidad son estadounidenses... ...porque ellos, sus abuelos fueron llevados como esclavos... ...y nacieron ahí, pertenecen ahí, son parte de eso... ...y y, y, y este y después de toda la, la persecución, el racismo... ...es decir, lo que ha resurgido... ...es lo más brutal eh, que pudo haber sucedido en el mundo en estos tiempos... ...con la figura de, de Donald Trump... Y sus asesores que son lo peor que hay en, en, en, en de, los peores asesores en la historia de Estados Unidos y me termino porque y el... son los a ver si nos pierde de nuevo la la señal hola hola hola Hola, es mala la comunicación, pero a ver si retomamos, porque te estamos escuchando bien, Estela. Eh, comprendo la, el panorama que estás trazando eh, de alrededor de la administración Trump. ahora sensación que los Estados no están ofreciendo una opción superadora, ¿o sí? Sí, que, que si hay algo... Hola, hola. Se corta la comunicación. Levantamos un poquito la cortina a ver si podemos arreglar esto.